En Antena 3 y para toda España, esta alegre música, sin preocupaciones de Joseph Straub, anuncia concierto para empezar el domingo. Les habla en directo Rafael Benedito. Y en el control, Paloma l ú ñ e z Y bueno, ustedes comprobarán que mi voz todavía no es perfecta. Sufro de una pequeña ronquera. Espero que no les afecte y, naturalmente, no va a afectar para nada a la música. Bienvenidos a la sintonía de Antena 3 y al concierto para empezar el domingo. Y, como siempre, les recuerdo. Que sus cartas son muy bien recibidas, enviándolas a Antena 3, o k e n d o 23, Madrid 28006. Y empezamos con una música que siempre agrada a todos. Es la h urraca ladrona, la caza ladra, con ese redoble del tambor con que comienza. Y es de Rosini.